Me alegra mucho. Cada uno de ustedes han puesto los máximos esfuerzos para poder hacer llegar salud gratuita a, a nuestro pueblo. Y dentro de poco vamos a hacer modelo en salud. Porque no sé, no conozco mucho los otros municipios, no tengo tiempo para poder indagar cómo están prestando el servicio. Pero por lo menos en me Montero, al al que vive aquí y al que llega, también estamos dando atención gratuita. Es lo que me informa el doctor el doctor Salguero. Un sueño que habíamos hecho hace años, ¿no, doctor? Años planificamos para dar gratuito. Un tiempito dábamos gratuito con la donación de unos... Eh, de unos americanos que llegaban, hermanos perangélicos, nos donaban un medicamento así... Unos dos, tres meses le dábamos feliz, se acababa, otra vez teníamos que esperar un año para dar un tiempito gratis. Ahora es año redondo, años redondos ahora gratuito en los centros de primer nivel. Y eso hay que fortalecer el doctor, doctor Marquina, no hay que quitar la esencia de gratuidad en los centros de primer nivel. Algo puedo rescatar lo que dice el doctor, quizás avancemos mucho más y podemos llegar al segundo nivel también gratuito si podría tenemos que invitar a que nuestros hermanos transportistas por ejemplo ocupen el SOAT en el hospital de segundo nivel, bueno, el, el que vamos a construir o el que tenemos presente muchas veces la clínica hasta terminar el seguro lo lo tiene ahí termina su seguro y lo bota al hospital porque ya no tiene plata Entonces, para evitar esos eh, percances, yo creo que hay que hacer una campaña, compañeros, de, de ustedes, de, desde los centros de primer nivel, nivel, que el hospital de segundo nivel puede atender. Y eso sería un ingreso para el hospital de segundo nivel para que pueda fortalecer.